Eh, coméntenos un poco o coméntenle a la audiencia cuál es la situación que están atravesando los kiosqueros en este momento. Bueno, han cerrado 16.000 kioscos en un año. Esto es un poco por la crisis económica, está faltando dinero un poco en los bolsillos y eso se ve en las ventas en nuestros kioscos. Por otro lado, las principales ciudades del país. El surgimiento de cadenas de kioscos que agarran un, un barrio y ponen kioscos en cada esquina donde había un colega. De repente hay tres porque te ponen un kiosco en cada esquina y se hace difícil. Y por último, las ventas que, que antes eran exclusivas del kiosco van saliendo por otros canales. n o Entonces vas viendo que en una farmacia venden golosinas. El supermercado chino vende cigarrillos, una verdulería por una heladera en el verano para vender bebidas. Estas son las tres principales razones por las cuales a veces el q u i o s q u e r o tiene que cerrar. La desregulación, está hablando usted de, todo, de todas estas cuestiones. Sí, por un lado, una desregulación, o si sea, apreciamos una ley. de Proximidad, que no te puedan poner un kiosco a menos de 100 metros de otro que ya está instalado. Y por otro lado, que se controle n o esta gente que vende productos seguramente sin habilitación y que se empiece a legislar, digamos, para salvar el kiosco de barrio, que no desaparezca. Creemos que es una postal de cada ciudad y, y q u é bueno, que sería injusto que cierren y. y Desaparezca el kiosco de barrio por estas razones. Ernesto, y por ejemplo, también la、no、sé, cuestión de alquileres, costos fijos, luz,、eh, también ha, ha influido、eh, en esta cuestión del de cierre de, de muchos kioscos. Sí, sí, suben los costos ¿no? para mantener un, un comercio, suben los alquileres, suben los servicios, la luz. Es importante en un kiosco, nosotros usamos mucho heladeras.、Uh -huh. y, y bueno, cuando hay que renovar el contrato después de tres años de locación y los dueños siguen, digamos, queriendo actualizar por inflación, ahí se hace complicado porque sube la inflación, pero, pero no suben las ventas. Entonces,、eh, ahí es cuando un kiosquero dice: bueno. Venía llevándola, me cuesta. Pero bueno, che, me pidieron el doble de alquilar, listo, me voy, dejo el local.、Uh -huh. y, y esta situación que está pasando,、eh, ¿hay un punto donde referenciarse?、Eh, digo, si ha pasado desde esta magnitud, con el cierre comercial de, de 16.000 kioscos, s、eh, En otro momento, digo, del país, más que nada, sobre todo lo que es más reciente, ¿no? No, no me refiero a mucho tiempo atrás, pero si no, no sé si desde la década del 90,、eh, 2000, con la crisis de 2000, también、eh, ocurría lo mismo. Sí, sí, se viene dando un fenómeno desde hace años. Por lo general, cada vez que hay una crisis económica, ahí se da una baja importante de kioscos. Después tuvimos el tema de la pandemia, donde muchos kiosqueros cerraron también. Ahí fue un año、eh, donde cerraron mu muchos kioscos. n o、uh -huh. La pandemia fue, fue dispar porque, por ejemplo,、eh, en primer lugar el kiosco pudo estar abierto. Digamos, nos dejaron eh, trabajar, eh, aunque no todos los kiosqueros fueron y, y abrieron. Por otro lado, Eh, en los barrios,、eh, los que os quiero que estábamos abiertos, trabajábamos bien, te diría muy bien. El problema era los colegas que tenían cerca de un colegio, un organismo público,、claro. esos que dependían de ese flujo de gente, que pasaron a ver que b u e no que no iba nadie a la escuela, nadie a, a estos lugares, y, y bueno,、eh, tuvieron que cerrar muchos en pandemia también, ¿no? o p e r Remontándome, yo tengo el kiosco desde el, do, desde el 98, n o 26 años, y me acuerdo que esos años que puse el kiosco fueron bravos. Elegí el peor momento, n o 98, 99, 2000.、Claro. Fueron años difíciles,、uh -huh. después 2001, todos sabemos lo que pasó.、Eh, pero, pero en esa época me remonto a épocas donde vos decís, che, no entra nadie al kiosco. Y Ernesto, estamos hablando con Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Quiosqueros de la República Argentina. Eh, eh, ¿Qué ha dejado de comprar la gente cuando va al kiosco?、Eh, ¿O qué, qué es lo que compra este, la gente ante la falta de dinero? ¿no? Se han re, re... Y La gente compra lo que tiene, lo que le alcanza, lo que puede, lo que ha hecho es pasarse a veces a segundas marcas. Compra marcas más baratas, pasan los cigarrillos, ¿no? Que、claro. las propias empresas tabacaleras tuvieron que hacer su variedad más barata para poder vender, porque la gente estaba comprando los cigarrillos nacionales, que eran más baratos. Y después se ha dejado de vender todas las cochinas caras, se dejó de vender los tabletones de chocolate grandes,、claro. eh, todas esas productos premium o muy grandes se han dejado de vender. Este, y después lo que compra la gente es lo que puede y compra promociones. La gente está mirando más que nunca el precio y compra promociones. Lo que está en precio. Nosotros, como k i o s q u e r o tenemos que adaptarnos ¿no? a la situación. Siempre decimos a los colegas adaptarse. y Por ejemplo, yo vendo una unidad a un precio y la segunda y la tercera te la vendo al costo.、Claro. Entonces, en mi kiosco, por ejemplo, vos tenés. Cuatro turrones por mil pesos, tres alfajores de marca digamos, conocida de arco por dos mil pesos. Tengo un chicle a mil y, y, y tres a dos mil. Entonces, capaz que gano en la primera y en la segunda no gano nada. Pero bueno, tiro promociones para poder vender. Claro. Acá nos preguntan los oyentes:、eh, ¿por qué hace un año y medio los caramelos eran casi un vuelto y hoy、eh, un caramelo cuesta entre 100 y 150 pesos? Bueno, hubo inflación, ¿no? Este, que si bien, no sé, ahí se percibe de que no lo hay o que es muy poca, pero la realidad es que, por un lado, en este último trimestre tuvimos aumentos importantes,、eh, que no se traducen o, o condicen c u a n d o te pasan a v o s el número de la inflación.、Uh -huh. Nosotros percibimos que es mayor. Por otro lado, el año pasado, 2024, fue un año muy fuerte de inflación. En los primeros seis meses fueron, digamos,、eh, la inflación más alta desde que yo tengo 26 años en el kiosco. Vos p e n s á que subió mi ley un domingo en diciembre y la lista de Aurcor era toda 50 y 60% de aumento ese día. Había aumentado a p r i n c i p i o de diciembre porque las empresas, cuando arranca el mes, te aumentan. Y, y bueno, y, y s e a u m e n t ó fuerte: almacenero, más, más febrero, marzo. Me acuerdo que eran aumentos importantes. Hizo que los productos hoy estén caros.、Claro. Este hoy la Argentina está muy cara.、Eh, la realidad es que tenemos los precios, no sé si más altos del mundo, pero es una locura. Desde que yo tenía el quejo hace 26 años. Y era un peso, un dólar. Bueno, estuvimos 24 años con los precios adaptados en dólares. n o Entonces, el huevito que yo te vendo ahora, 3 mil pesos. Yo me acuerdo que hace 26 años cuando puse el kiosco, era, era, era un peso, un dólar. Entonces, estaba un poquito más de mil pesos. Ahora está 3 mil. Las gaseosas、eh, que estaban un peso, un dólar, ahora están. 2000, 2000 y pico, lo vas a ver en algunos kioscos de capital. Entonces subió todo. Argentina está cara.、Uh -huh. eh, y bueno, eso es lo que se dio en este último、eh, año y medio, ¿no? Y el mercado es, está muy concentrado también. Este, digo, quienes te proveen、eh, de los productos, ¿son pocas empresas o hay diversidad de, de opciones para.? Proverte e según lo que vos elijas vender después en, en el kiosco. Sí, sin duda, sin duda, acá hay un monopolio en Argentina, en general, de casi todos los productos esenciales y fundamentales, los alimentos. Y por ejemplo, una golosina, e nuestro n rubro, el 70% es de una sola marca, de Arco. Después tenés un poquito, ponele r un 20 de monte. Y un 10% se reparte entre la más chica Felfort, Georgalos y las marcas, digamos, puntuales como g u a y m a h e n como Don Satur, como la línea de Ferrero, esta de los huevitos. O sea, pero está muy concentrado, ¿no? Le cuesta entrar a otras marcas,、eh, galletitas, digamos, ¿no? Yo no digo que no haya, por ejemplo,. Fabricante de galletitas, pero le cuesta entrar ¿no? claro. a los kioscos、sí. al no tener capaz que ese poder desde de la promoción. Nosotros a veces traemos marcas alternativas de snacks, de galletitas,、eh, y y claro, le cuesta entrar por el tema de que las marcas están impuestas. ¿viste? El chico viene y quiere rocklet, por decirte claro, algo, sí, claro, sí, sí. Pero, pero bueno, nosotros tratamos un poco ahora. Visto s momentos de traer otras cosas alternativas y que a la gente diga: Che, mira, esta gacetita vale 1500, esta vale 800.、Sí. Y se están empezando a l l e v a r de eso, ¿no? Sí, sí. Pero obviamente que le cuesta muchísimo, vos pensás que, que, que, que, que cada vez me queda menos mano. Arcor compró Bagley, t e r r a b u s y、claro. compró la Serenísima ahora,、sí. eh, compró Águila, Chocolate.、Y、cada vez las marcas、sí. van quedando con un solo dueño. Ernesto, o q u No sé si comparte, pero la sensación es como que es una situación ya límite, como que es una olla de presión esto, que, que en cualquier momento este,、eh, se, se desmadra la situación económica. Y, y como usted lo, lo dice, ya la gente、eh, recurre a terceras marcas, cuarta marca, no sé, este, distintas cosas para poder comprar aunque sea algo. ¿Después de eso qué? Sí, sí, sí, obviamente estamos en un momento complicado el país. Estamos en una crisis económica, la cual sufre quizá el 90% de la Argentina. Mira, si, si vos acá en Capital、eh, preguntas cómo andan los colegas, porque a lo que quiero ir es que tenemos una Argentina dispar, tenemos como dos Argentinas.、Eh, vos vas a un kiosquero de Belgrano, de Palermo, de, de Recoleta, y te vas a decir: A mí no me cayó la venta, acá la gente sigue comprando. No, no, no, no, no varió, o, o estoy vendiendo un poco menos. Ahora, yo estoy en mi s u r q u i z a barrio de clase media, cordón central, lo que es caballito, flores, lo que es clase media, media,、sí. y estamos vendiendo un 30-40% menos porque vemos que la gente no tiene plata. Ahora te vas de Rivadavia hacia el sur, los barrios del conurbano. Algunos colegas q e yo q u e r o que tienen interior me dicen: Acá no estoy vendiendo nada. No sé si voy a seguir, no sé si voy a renovar. Se me cayó, vendo menos de la mitad. Entonces, es como dos Argentinas: ¿viste? una que no nota la baja, pero somos muchísimos malos que vemos que, que estamos dejando de vender y así no podemos seguir. Y, Ernesto, la última de mi parte: ¿y ¿cuál y fue el mejor momento de, de tu experiencia ¿no? en estos 26 años de q u i o s q u e r o Mira, yo lo que noté,、eh, bueno, pongo el kiosco en el 98, obviamente me cuesta mucho porque cuando lo montas el kiosco, encima de esos años, el kiosquero, el primer año no tiene que sacar nada de plata de ahí, tiene que invertir lo que entra.、Uh -huh. Me costó mucho, ¿no? Eso. Pero bueno, seguimos abiertos, adelante. Eh, me acuerdo del 2001 que, que, que no se vendía nada, no entraba nadie, ¿viste? En una cosa, y el que entraba te fiaba, te decía, no me podés dar unos cigarrillos, te lo pago el viernes, un desastre. Y, y lo que vi es el 2002, toda esta transición, y en el 2003, cuando viene el nuevo gobierno, empezamos a salir despacito. Ahora, en el 2002, yo noté en diciembre, me acuerdo que, bueno, Tenía la chequera y no llegaba a cubrir los cheques, era un desastre. A fin de año explota todo. Este, vuelan los cheques, bueno,、eh, cierre de cuenta, s la mía también. Y, y me acuerdo que en el 2002, para marzo, yo tenía que o c u con algo de librería.、Eh, para marzo ya se empezó a normalizar, por lo menos empezamos a vender. Viste. Yo veía que noviembre, octubre, diciembre de 2001 no vendía nada. Y bueno, vino el verano, obviamente, que son dos meses distintos, que no son parámetros. Y en el 2002 yo vi que empezamos a vender de a poquito. Es como que hubo un rebote. Y yo siento que la Argentina, si no la haces pelota, la Argentina sale sola. Entonces. Empezamos a vender, empezamos a vender, y de a poquito nos fuimos reacomodando,、eh, armando de vuelta el negocio, que capaz que estaba pelado,、eh, pagando si tenías algún proveedor que le debías alguna plata, y veía que se empezó a mover, ¿no? Y después, bueno, cuando vino la elección y el nuevo presidente, ahí empezamos a ver que. Que, que un poquito se afianzó esto de la venta, la gente le empezaba a entrar un pesito en el bolsillo, le subían los sueldos, y me parece que, que ahí es, que es donde noté una diferencia, digamos, de estar a punto de cerrar el kiosco a decir, mira, me estoy acomodando de vuelta, me siento mejor, ¿no? Claro.、Uh -huh. Ernesto,、eh, muchísimas gracias por estos minutos con el programa. No, a ustedes, un abrazo. l e mandamos un abrazo, gracias. Ernesto Acuña es vicepresidente de la Unión de Quiosqueros.